Gracias por la invitación a abrir nuevos espacios. Vamos a ver cómo arrancamos con estos miércoles de 5 de la tarde con una tertulia de astrología. 5 de la tarde hora Colombia. 7 de la noche hora Argentina y Chile, creo que están con el mismo horario ahorita, medianoche ya del del jueves en, en España. Bueno, como bien Juan lo dice, pues la idea Este es un ejercicio, este es un ejercicio en el cual vamos a, a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. No tenemos un libreto preparado, no tenemos un esquema preparado. La idea surge en base pues, a, a la experiencia del simposio. Y también era un, un, una idea que teníamos desde hace bastante tiempo, pero no, no la habíamos concretado por diferentes razones. Eh, inicialmente vamos a estar los días miércoles en esta hora. con Juan Carlos eh, y los días viernes en horas de la mañana eh, hora Colombia 10 de la mañana vendría siendo mediodía en Chile y medio en Argentina y las 3 de la tarde en, en España para hablar de, de astrología de, de manera informal eh, hoy la idea pues es, es familiarizar un poco a Juan Carlos con la herramienta que la vaya conociendo yo eventualmente lo, lo acompañaré en la mayoría de sesiones Y ya veremos cómo, cómo se van desarrollando. Entonces, ya en este momento estamos 16 personas, iniciamos con 9, poco a poco se van conectando. Me gustaría, Juan, si tienes antes de, de empezar a hablar formalmente alguna pregunta referente a la herramienta. Eh, bueno, pues, eh, primero me gusta mucho eh, poder... ver los nombres de las personas que están conectadas. Acá vemos Carla, Jorge, Francisco, Ernesto, Margarita, Mariel, Marta. Mm. Bueno, una característica que tiene la herramienta y una vez te explico, en la columna del encabezado dice names alfabetically. ¿sí? Cuando entonces uh -huh. clic ahí, haz una una vez clic y los organiza, los va organizando por cuatro criterios. Eh, alfabético ascendente, alfabético descendente eh, y tiempo en el cual arribó o se conectó ah, qué bien, qué bien. bien. Entonces, ahí, ahí también lo puedes decir pues eh, te digo que para mí esta es una experiencia bien interesante porque con lo virgo que soy <ríe> me gusta tener todo planeado, estructurado casi que ocho días antes <ríe> y esta es una buena oportunidad para darle Eh, inicio a la espontaneidad tan importante en nuestra vida, eh, me parece que la espontaneidad está conectada con el signo de fuego, con los signos de Aries, de Leo, de Sagitario, tiene que ver con estar uno disponible y dispuesto para la acción, el dinamismo, uh -huh. dinamismo actividad, y pues eh, dándole paso a mi ascendente en Leo, vamos a darle paso a esa espontaneidad. Super. Bueno, otro truquito, te va a enseñar eh, en Options, perdón, en View, en el menú en View, puedes habilitar la opción de grabar. Yo ya estoy grabando la sesión, pues de pronto la dejamos el audio disponible y voy aquí a cambiar la diapositiva. Bueno, vamos a esperar a que estén conectadas unas 20 personas, en este momento estamos 18, ustedes están Visualizando la lista, yo normalmente cuando hago los cursos, exposiciones magistrales, no no comparto la lista de los asistentes. Hoy atendiendo una sugerencia de Juan, porque este es el espacio de <risa> eh, la estamos compartiendo. Realmente a mí lo que me interesa es que eh, el, el conferencista o, o el anfitrión de la sala, pues se sienta bien y, y en esa medida, pues Juan eh, se siente bien. ¿Ya estás viendo también eh, las preguntas, Juan? O, o la interacción sí, del chat en el, en el estoy, dashboard eh, ok, acá estoy viendo eh, Paola Son, Pulido escribió ok ajá. saludos uh -huh. ah, ok, sí, acá estoy viendo esto lo puedo poner uh -huh. correcto ok bueno, vamos entonces a hacer una pequeña encuesta a medir eh, ¿Cómo está nuestra audiencia hoy en términos de conocimientos astrológicos? Entonces, Juan, si quieres, en la opción de Pools, sí. seleccionas la primera, conocimientos en astrología, y una vez está seleccionada, la puedes lanzar, Launch, ahí está. Ok, entonces en este momento, les debe aparecer en pantalla una pregunta... Con cuatro opciones. Ahí mismo, Juan, donde tú lanzaste la pregunta, estás viendo eh, el tiempo que ha transcurrido y, la, y el número de porcentajes de personas asistentes que ha votado. Ahí, ahí estás viendo, en este momento, el 21% de los asistentes ha votado, 26, 32. La forma de votar es muy sencilla, hacen clic sobre la opción. So, hay cuatro opciones, nulos, básicos, uh -huh. intermedios, avanzados. Exacto. pero qué maravilla, tenemos un, un nivel, por lo menos conocen la palabra astrología a todos, porque en nulo salió 0%, <risa> <risa> tenemos 8% en básicos, bueno. y, y me asombra que la mayoría tiene conocimientos avanzados, luego este conferencista tiene que dar la talla. <risa> <risa> bueno... Faltan algunas personas por votar. Vamos a dar unos 30 segundos más, por favor. Entonces fíjate que ahí el total de votos de las 21 personas, el 70% ha votado, que vienen siendo como 14 personas, o sea, como 14, 15 personas. Hay algunos que de pronto no no están viendo la pantalla? No saben votar o, o de pronto no no saben que pueden darle clic ahí encima de las palabras. O de pronto dejaron el computador prendido y se fueron a prepararse en unas ricas onces. Exacto. Entonces si quieres, ahí tú la puedes cerrar, ahí mismo tú la puedes cerrar. Bueno, voy un segundito, un segundito que estoy instalando el, el mouse manualito que este otros, el mouse de los laptops son a veces más molestos de trabajar. Listo, entonces quedamos en que el 47% avanzados, 40% intermedios. 13% básicos y 0% nulos. Uh -huh. Esto es interesante porque nos va a dar cancha para poder hablar de temas un poquito más profundos, inclusive. Bueno, entonces, close. Super. Sí, ahí, ya, ahí ya quedó cerrada. Y la otra la podemos lanzar al final. pues La otra es como para probar, es muy sencillita. <ríe> la otra pregunta que genere. Aunque uh -huh. en el desarrollo de la sesión podemos eh, colocar otra... Otra pregunta. Bueno, aquí por ejemplo Marta Cecilia nos dice que ella está a gusto, pero está mute. Por defecto esta sala, todas las personas tienen el micrófono en silencioso o en, o en mute. Eh, normalmente lo que se hace en estas salas es indicar que se quiere hablar. Y para hablar, eh, ustedes en su panel de control deben tener una manito. Cuando hacen clic sobre esa manito, un solo clic, no doble clic... Nos indica a nosotros que ustedes están interesados en hablar. Cuando digo nosotros, somos los, los administradores o los anfitriones de la sala. Entonces podemos hacer ese ejercicio para, para probar nomás y ya iniciamos para hablar de astrología de manera informal. Entonces, si te das cuenta, Juan, que hay unas opciones. Marcela se conecta desde Aquí Manizales. Entonces, no sé, alguien que quiera, por ejemplo, Carlos Cuentas, que ya conoce la herramienta. Eh, puedes hacer clic sobre la... Los que sobre. tienen símbolo de admiración, ¿qué significa, Jairo? Que están, están... Tienen algún aplicativo encima de la ventana de la presentación. Mm, okay. Que están siendo multitarea. <risa> sí, <risa> multitarea. Bueno, nadie, nadie nos ha, nadie quiere hablar ahorita. Ok. Bueno, entonces propongamos un tema de, eh, de astrología. Pues acá ya hay una pregunta concreta de Sandra Castañeda. Eh, pero me gustaría antes de. ¿tú ya lo estás viendo, Juan? ah bueno, un truquito, venga le enseño a medida que vaya leyendo las preguntas las puede ir borrando con el icono de la basura ok entonces uno va borrando pues los saludos eh, normalmente yo no las preguntas eh, esa me parece que la pregunta de, de Marcela es eh, muy adecuada para iniciar nuestro tema Sandra, ella nos pregunta eh, Mar Marcela ¿no? Yo le dije, Sandra. entonces yo borré la de Marcela, sorry. <risa> bueno, Marcela dice que quisiera saber la diferencia entre astrología y astronomía. Es una pregunta bien importante. Astron astronomía es... Eh... Bueno, lo primero es contarles que en la antigüedad eh, astronomía y astrología eran uno solo. Y si nos vamos a la mitología, Apolo, el dios del sol, Él tenía una, unas hijas que eran las musas, las musas eran las diosas de la inspiración. Una de esas musas era Urania, quien regía la astronomía y la astrología. En nuestra época hiperracional de nuestro siglo XXI, hemos decidido apartar una cosa de la otra. Nos volvemos tan sofisticados a nivel racional que queremos dejar aparte un tema del otro. Pero la astronomía y la astrología en sus orígenes eran uno solo. Eh, la astrología, yo diría que eh, se encarga de estudiar las asociaciones que hay entre el cielo y los ciclos versus la parte psicológica y humana y la parte emocional y mental. La astronomía es la que se encarga de estudiar científicamente con aparatos especializados como telescopios, radiotelescopios, eh, satélites orbitales, se encarga de medir y cuantificar los valores de las estrellas y de los planetas. La astrología, en cambio, no se fija tanto en todos los planetas y todas las estrellas que existen en el universo, sino estudia específicamente el sistema solar en relación a los signos del zodiaco y en relación a la Tierra. Ok. Eh, hay, una, hay una conferencia a propósito de este tema que desarrollamos en el simposio de, de Juan Carlos Cerón que precisamente el tema es astronomía y astrología dos disciplinas hermanas eh, esto mismo que nos acabó de exponer Juan Juan Carlos Gómez Juan Carlos Cerón lo desarrolla en dos horas de una forma muy didáctica y muy amena y hace una explicación bien interesante de en qué momento surge esa división eh, racional de las dos de las dos disciplinas no es algo que traemos desde el siglo 18 17 si mal no recuerdo que es una división que hoy todavía en día pues la sentimos y la vivimos a eh, las personas que de alguna forma trabajamos con esta disciplina esa conferencia ya está disponible pero no estaba, el link no está en la página de Astrología, entonces ya, ya se las compartiremos más adelante. Listo, Juan. Mira, ya una persona nos alzó la mano. A ver, nos vamos para Pulsar. Margarita Jaramillo. Ahí te di micrófono Margarita, así que una vez No, Margarita está en las nubes. Bueno, no, pero es que parece así. Eh, a mí me parece que también otro tema importante para hablar en este comienzo, así como la astrología comienza con el signo de Aries, y comienza Eh, con eh, la primavera en algunos países es importante ver que en cada inicio está presente el signo de Aries el signo de Aries que también puede ser representado en las casas como la casa 1 es eh, la puerta de entrada para cualquier comienzo en este caso podemos ver que el signo de Aries es intuitivo, fogoso imaginativo y todas esas son virtudes que uno debe tener cuando comienza algo. Además de, de eso hay otro factor importante y es la fe y la esperanza que tiene un signo de Aries. Uno debería cada vez que inicia algo, invitar él, en su sociedad a ese signo de Aries para que le infunda esa fuerza y esa fe y esa esperanza que para que el proyecto salga adelante. Eh... Oye Juan, ya... Eh, la casa en la cual tengamos cúspide en Aries según esa lectura cómo la por supuesto sí hay varias partes no una es la casa otro es el regente el regente del signo de Aries que es Marte como el regente es el eh, es el eh, representante del signo ¿no? por ejemplo eh, cuando nosotros vemos a, a un diplomático en un país Él representa el país más no es el país. Asimismo, cada regente de un signo zodiacal representa el signo zodiacal más no es el signo zodiacal, pero hay mucho parecido en él. Eh, para mirar cómo está, eso sí, esa fuerza del inicio y de del generador, podemos mirar tanto a Marte como a Aries por las casas y por los signos, por por las casas y por en general por nuestra carta natal. Entonces, si uno quiere ver cómo inicia las cosas ¿Cuál es su mejor forma para iniciar? Debe buscar dónde está Marte en su casa, en su carta. Ajá. Si está en signos de tierra, pues va a iniciar uno con acción. Si está en signos de fuego, va a iniciar uno con ilusión. Si está en signos de aire, va a iniciar uno con razones. Y en signos de agua, con emociones. ¿No? O sea, podemos decir que ahí las, los inicios son siempre distintos de acuerdo a donde esté Marte. Bueno, entonces... Pero también, según las casas... sí. Okay. Si uno tiene a Marte, eh, a Aries, en, o sea, en casa 3, por ejemplo, seguramente sus inicios están relacionados con el estudio, con el analizar, con el leer, con el buscar, contrastar, sintetizar, ¿sí? todo lo que tiene que ver con la casa 3. Ok. Entonces, un ejemplo, tú. <ríe> un ejemplo, yo. Casa ¿Por qué cinco. no hacemos una cosa, Jairo, y abres tu... Tu okay. software que Listo. es tan tan bueno para ese tipo de análisis. Ya lo ya lo y montamos. Con eso acá. vamos viendo mandalas. Ok. Y pues eh, si quieres más bien hablamos de otra persona para no hablar de en primera persona. Este no le gusta mostrar. Que esté no también gusta. en línea y que de pronto pueda defenderse públicamente de lo que uno habla acá. Bueno a ver. Eh... Fíjate que Margarita volvió a, salir, a levantar la mano a ver si ahora sí, porque antes creo que si me fue el micrófono fue para otra persona, muestra a ver. Margarita, te abrí el micrófono. Bueno, aquí hay varios voluntarios. Sandra Castaña, hagámosle a Sandra que está en Chile, o Margarita, no sé. Sí. Pues Margarita le abrí el micrófono, pero no, no se escucha. Yo aquí al dedo cogí. <risas> Listo, Sandra Castañeda, iremos a ver. Pero Sandra Castañeda colombiana. Casta... Ábrele el micrófono. Uh -huh. Pero ya la estoy buscando. Agosto 27 del 72. Ahí tú puedes organizar también por, por, por quienes tienen la mano alzada con las columnas. Es como con un Excel. Tú lo. Creo que Sandra no tiene audífonos. Si tienes audífonos va a sonar mejor porque no produce feedback. Entonces ¿Ya le abriste le el Sandro micrófono? escuchando. Le abrí pero empezó a sonar feedback, entonces se lo cerré rápidamente para que no nos okay. vuelva a locos entonces, entonces con alguien que tenga es, buen micrófono. Eh, Sandra, a ver si ya ¿Sale? entro. ¿Sí? ¿Escuchas? Sí. sí, te escucho. Sandra, agosto 27, el 72, ciudad y hora. Bogotá, Bogotá. Y hora. Eh, Sandra, ¿qué conceptos tienes, qué cantidad de conocimiento tienes de astrología según la encuesta que hicimos al principio de del bajo? ¿Sí? ¿Tú dijiste qué? No, yo dije que intermedio. ¿Intermedio? <risa> ah, pregunté, bueno. Sí, por eso pregunté, ¿será que me estoy sobrevalorando? Vale. <risa> la hora, 14.30 yo creo que con la astrología uno todos los días aprende y... sí pero digamos que tienes eh, por ejemplo tú ves el mandala que está puesto allí en pantalla y e identificas los nombres de por ah, ejemplo sí, perfecto. sí, sí, sí, sí los, los, identifico los símbolos las casas eh, más o menos a qué se refiere eh, sí. que es el ascendente bueno creo que esa parte la manejo y uh -huh. creo que ya tengo que, que pasar ese tema de revolución solar bueno, al siguiente nivel. Ok, bueno, somos hermanos de signos, ¿tú tienes un sol Así en Virgo? Es. Sí. Ah, ¿tú sabes que yo también que soy Virgo? Bueno. Sí, <ríe> <Qué bien>. sí. <ríe> Muy bien, entonces si iremos ya por sinastría, pues eh, yo activo a tu Marte y tu Marte me activa a mí. Yeah. En, términos, en términos concretos, que uh -huh. mi actuación solar, mi voluntad y mi generación y creatividad sol eh, activa tu guerrero, tu actuación a buscar qué necesitas y qué quieres. Marte yeah. en Virgo, y como está en Virgo, pues a tratar de ser más dueña de ti misma. Sí. Eh, ese Marte en Virgo, digamos que eh, cuando ahorita que estábamos hablando eh, justamente de cómo son los inicios, eh, si vemos, tienes un Sol conjunción Marte, luego eres una persona de inicios, definitivamente. Sí. ¿sí? Eh, necesitas estar generando ideas, generando creatividad, eh, estar actuando. De lo contrario, ese Marte en conjunción con Sol puede convertirse muy irritado por no tener una, una salida adecuada. ¿sí? Así es. Digamos que cuando hay eh, tanta energía, uno tiene que estarla liberando constantemente y sobre todo cuando está en conjunción con el Sol tiene uno que estarla liberando en acciones directas, creativas, en acciones que hagan que uno sea único, que sea uno su héroe personal. <risa> Me encanta eso, eso de Juan, el sol es el héroe personal. Sí, indudablemente. Indudablemente. El, el sol con Marte, pues es un héroe guerrero, ¿no? Es un héroe activo, dinámico. Ahora pues está en Virgo y Virgo tiende a ser muy refinado con sus acciones, ¿no? Imaginémonos, imaginémonos a Marte, que era una figura, según las pintaba, la mostraban los romanos y los griegos, una Bueno, los, los, los griegos, una bestia gigante, como de tres metros, musculosa, eh, sudorosa, el Marte, ¿sí? En un signo como Virgo, que es tan refinado, tan necesitado de la de los detalles sutiles. Luego, un Marte allí en Virgo, pues es como si ponemos a un Tarzán sentado en, en, en una mesa de los lords, ¿sí? tratando de coger hartos los todas a mano de cubiertos que le ponen para coger el postre la fruta el no sé qué <ríe> y Marte pues eh, a reventarse en ese vestido digamos ¿no? eh, por un lado eso produce una acción muy refinada ¿no? es decir poder podernos ser tan aplastador podríamos llamar tan eh, tan fuerte con los demás, avasallador, sí, tan fuerte y tan dinámico que, que aplaste a los demás, que daña a los demás, eh, pues el, el virgo lo que le da es como un refinamiento. Más suavidad. Sí, pero, más suavidad, exactamente, pero por otro lado lo que hace es que uno se contenga de muchas cosas, ¿no? y permita... Y, y deje de pelear por cosas por evitar un conflicto o por evitar ser uno muy agresivo, ¿sí? por, por tratar de ser muy refinado, que ambas, ambas partes están bien, ahí es que lo de siempre con el sol es ver quién domina quién, es decir, la agresividad me domina a mí o yo puedo tener agresividad cuando necesito tomar las riendas de mi vida y también puedo ser pasivo cuando no. El, por Eso por el lado de, de Marte, ¿no? Y por, el, y por el lado de Aries, pues, sí. eh, fíjate ¿Alguna? cómo tienes una luna en Aries. ¿Sí? Bienvenida al club. <risa> sí, me dijo. Ya entiendo, ya entiendo. Ahorita les comparto un tip con Sandra porque ya entiendo unas cositas. Y esta querida señorita. <risa> es pues bien interesante cómo Sandra... Activa la dinámica de Jairo y activa la dinámica mía porque sí. pues Jairo es también una luna en, en fuego y también muchos planetas en tierra, al igual que tú, eres una persona que tiene un ascendente en Capricornio, una cabeza del dragón en Capricornio, dos planetas en Virgo, que más hay en tierra, sí están esos, y, y encontraste una luna en Aries, ¿no? Que... Eh, Es, es, es, es, un, es un símbolo interesante porque fíjense que la luna es un símbolo de contención, de cariño, de amor. de ¿sí? si, si miramos el símbolo de la luna, el símbolo de la luna es en, como la tiene pintado Jairo allí en amarillo. El símbolo de la luna es como una cuna. Si la acostamos, queda como una cuna en donde se acuesta el bebé. ¿Mm? La luna es lo que nos permite tener un descanso. Es el espacio de nuestra carta natal donde nos refugiamos, donde nos sentimos alimentados, nutridos. Disculpa que te haga una pregunta, ¿Cómo está en casa 3, ¿quiere decir que esta concepción se lleva a cabo en la comunicación, en la expresión? Indudablemente, exactamente, esa es una buena descripción. Juan, pero, es pero, pero, descripción. pero, pero está, al... está a la cúspide, ¿no? Sí. O sea, recoge casa 3... cúspide de casa 4, cúspide de hogar, de lugar, sí, pero fíjate que ahí hay una, ahí hay un mensaje doble con esa luna, ¿no? Por un lado, la luna en casa 4 quisiera un, un espacio de tranquilidad, eh, recuperarse en la soledad y en el, en, en estar íntimamente conectado con uno mismo, pero al sí. estar en Aries, tener una luna en Aries es algo así como cuando todo el mundo está descansando a uno se le ocurren las ideas. Sí. Ajá. Cuando todo el mundo está <risa> queriendo que ya no pasen más cosas, le, tener uno aspectado algo de Marte o de Aries con respecto a la Luna es levantarse y decir, oiga, se me acaba de ocurrir la gran idea, el gran negocio, la gran oportunidad, <risa> Un domingo a las 10 de la noche cuando todo el mundo estaba, oiga, pero es de dormir. A las 3 de la mañana, a 2 de la mañana, se ha pasado. Sí, eso, exactamente. Sí. Yo tengo una duda Entonces, antes de que se me pase, eh, Juan Carlos. Eh, ¿sí? Siempre me ha preocupado, últimamente me ha preocupado ver a Urano en el eje de eh, Libra, en la casa 10. Ajá. Yo también lo no tengo ahí. tienes que por eso? O, ¿O es algo, es que no sé si es algo beneficioso o no? ¿Tú tienes, tú tienes, tú estás, tú tienes familia ahorita, Sandra? Yo estoy conviviendo con una pareja, no no, no hemos podido concretar por cosas del destino hijos. matrimonio. Okay. Eh, hijos tampoco mutuos, tenemos mi hijo, mi segundo hijo. A ver, historia mía, yo creo que hay, hay más o menos la. La pueden deducir por mi carta, yo tuve un matrimonio eh, hace algunos años, un único de 14 años, tuve el matrimonio siete años, me casé legalmente, conviví durante siete años, me separé, después de esa separación, al finalizar mi carrera universitaria, tuve un hijo, este hijo no fue reconocido por su padre como compañero de la universidad y dos años, eh, perdón cuatro años, cinco años después conocí a mi actual pareja esta persona hizo pues está haciendo las veces de padre de, de mi hijo menor ya llevamos en convivencia dos años, yo soy aquí en Chile la razón de estar en Chile es esa que él, él es colombo-chileno pero es más chileno que, que colombiano entonces esa es la razón de estar acá pero no hemos podido concretar por situaciones digamos el día que quisimos casarnos eh, aquí en Chile el día anterior mi abuela falleció en Colombia y yo tuve que regresar de urgencias a Colombia y se han presentado esas situaciones que me indican me pueden estar indicando que sencillamente hasta el vehículo para yo venir a Chile pero no va a ser mi pareja definitiva aunque nos llevamos bien en, familia, en su libra. Eh, eh, con su sol en casa 12, entonces ya podrás imaginar que de pronto no es muy eh, social. Sí, es una persona muy solitaria y para mm. mí el trabajo en equipo es importante, entonces ahí ha sido un poco el choque, entonces tampoco me preocupo si no es mi pareja, porque creo que eh, pues por lo último que ha pasado en Chile ya se deben saber eh, estamos viviendo aquí con el tema del accidente, mm. nos damos cuenta que, que la vida es eh, del día a día, ¿no? Entonces mm. ponemos a pensar qué va a pasar en 20 años, creo que es poco super Súper, ese mensaje. Juan, me gustaría... Entonces, no, solo, solo tenía esa pregunta del tema de Urano, porque me salió... Juan, me gustaría, me, me gustaría a mí, usted ahorita cuando mm. dijo que una luna en Aries está conteniendo y yo, usted habla y yo, quiero hablar, quiero hablar... le <risa> no, no, no voy a robar dos minutos nomás Juan eh, ¿por qué? porque es que yo yo también tengo una una configuración muy parecida a la de Sandra Urano en la 10 en Libra y Luna en Aries en la cuatro, pues un poquito más hacia la mitad de las casas y, y te lo digo por experiencia y ahorita Juan nos, nos hará una lectura un poco más más desarrollada pero pero esa oposición Urano-Luna es algo que yo siento todos los días por tránsito es algo que en cada momento se está activando el tránsito de la Luna es muy rápido ahorita también lo tengo activo por tránsito de urano, o sea esto lo tengo muy fuerte en este momento eh, y básicamente lo que el mensaje que hay en esa posición es conciliar los dos escenarios cuando tú estás muy dedicada a un escenario, llámese casa 10, casa 4 te jala cuando estás muy enfocada a casa 4, casa 10 te jala y, la, y, la, y la, la solución o lo que yo he visto es eso, es, es hacer conciencia de que esos dos escenarios van a estar siempre presentes en mi vida Cada rato, no sé, Juan no ha tenido oportunidad en los cursos, pero en los cursos editados en las mañanas, normalmente estoy en temas de casa 10, o sea, proyección de astrología, profesión, etcétera, y pum, la llamada de, del familiar sí. llega de casa 4, me toca pararme, bueno, eso es impresionante, o al revés, estoy en casa 4 compartiendo con familia y, y pasa algo de 10, que sí, claro. la conferencia no está funcionando, que hay que hacer esto, que lo otro, entonces. Ese es un ejercicio que uno ya, ya tiene que estar consciente, relajarse y, y manejarlo, ¿no? Es... Sí, porque creo que, discúlpame, eh, creo que eso es más inconsciente, creo que no lo traemos muy a la conciencia. Yo recuerdo cuando yo trabajé seis años en Colmena, eh, y estaba muy bien en Colmena, y un día, me imagino que eso fue luna, <risa> la luna de Aries, que yo dije un día, esto no es lo mío, o sea, definitivamente esto no es lo que me hace feliz. Yo estaba casada en mi primer matrimonio y yo sentía que estaba abandonando a mi familia, a mi hogar, por un trabajo hmm. eh, al cual yo no le debía el futuro. Entonces yo sencillamente hice la carta de renuncia y la pasé. Y yo desde ese momento eh, pues, terminé mi carrera de sistema y siempre he buscado algo, el equilibrio, algo que, que, que siendo del trabajo no me impida, no me quite tiempo para mis, para mis hijos, porque realmente ha sido la prioridad de mis hijos. Hmm. caso, o sea lo que yo considero casa que es, eh, las cuatro paredes que, que me abrigan eh, pero eso ha sido un conflicto ya en los últimos ocho años, pensaría yo que ha sido un conflicto que no he podido equilibrar entonces bueno, el pues tema sí. es poder traer eso a, a, a, a la conciencia también que uno lo traiga a la conciencia va a poder encontrar el camino entonces, ah, super se me fue el audio. Aló, ya. Ahora sí, se me fue el audio a ti, ¿te fue también? Sí, pero ya estoy aquí. Presente. Ok, bueno, listo. Eh, bueno, vamos por varias partes. Uno es que me encanta ver que Jairo empieza a hacer descripciones de astrología porque siempre está tras la barrera, <risa> diciendo, diciendo a ver quién habla, quién no habla, cuando hay mucho potencial de astrólogo ahí. Entonces, por ese lado, me parece fantástico que, que se propicie el espacio para que Jairo sea más astrólogo. Eh, si vemos en tu carta... Mmm, ¿Puedes poner ese aspecto, esa cuadratura que hay entre Venus, Urano? Eso. ya su software es una nota. Aparece una vez. <risa> Muy bien. Eh, miremos, un, hay, hay dos aspectos bien interesantes. Tenemos un Urano en casa 10. Lo que aparece en casa 10 es lo más visible. Casa 10 es el mediodía. Imagínense ustedes... Al mediodía, los rayos solares como caen de fuertes. Uno tiene que ponerse protector solar, usar gafas oscuras, porque si no resulta como un camarón. ¿sí? <risa> Igual pasa con los planetas que están allí en casa 10. Los, digamos que los rayos son más sensibles, más fuertes, más eh, activos. Los planetas que uno tiene en el medio cielo lo definen a uno de una manera tajante, Eh, uno cuando ve llegar un urano en casa 10, mínimo hace cortocircuito el bombillo, eh, se explota el <risa> computador, eh, <ríe> sí, no, se daña la wifi. Eso ingeniería de sistemas, ¿no? Gracias a ¿Es, Eso, sí, exactamente. Eh, igual pongamos uno opuesto, si, si vemos un Saturno ahí, eh, de, cuando llega la persona con un Saturno en casa 10, uno le dice, ¡Wow! Llegó una persona brava, <ríe> seria, ¿sí? ¿Sí? Eh, igual un sol en casa 10, pues llega una persona alegre. ¿no? Es decir, sí. los planetas de la casa 10 nos marcan mucho y nos muestran socialmente. Es como eh, como no podemos disimularlos. ¿sí? Sí, es eh, ¿no es más la realiz realización personal, porque eh, ese de hacia los demás eh, creo que es, eh, lo hace el sol, ¿no? Es? Sí, sí pero, pero, la diez. A los demás, pero la 10 es la que nos da el éxito. Sí, nos como personas, sí. yo, yo la idea es cómo te reconocen profesionalmente, o sea, cómo te ve la sociedad. Oh, ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ve la sociedad? ¿Qué, ¿Qué esperas tú de la sociedad y qué espera la sociedad de ti? Ya. ¿Sí? Los <risa> Correcto, que los electrocute. Correcto. Muy bien, sí. ¿Qué más? A ver. Oh, no que, más. ¿Al, alguien muy ¿Alguien suave. Muy, muy suave, muy muy armoniosa, muy diplomática. por Libra sí, mm -hmm. sí pero es que Urano en casa 10, eh, sí, Urano puede. en todo el medio cielo eh, es una persona muy anticonvencional necesita sí. ser referenciada por las locuras que se le ocurran por las eh, la guerra que tenga contra las estructuras quietas contra la educación, social, contra la educación contra chilena esa sí, esa batalla hoy, hoy y sí, todo sí. este año que ha pasado, por supuesto la educación y porque tiene claro están signos de aire que tienen que ver con la con los estudios con lo que nos identifica como seres humanos distintos porque fíjense que los signos de aire son los únicos que tienen tres seres humanos, la balanza de libra que está sostenida por una mujer eh, los gemelos dos hombres o dos niños y el acuariano que es el, el hombre que, que da el agua, de resto a excepción de Virgo todos son animales en el luego eh, es, es una necesidad de de afianzar la humanidad. Urano en el medio cielo es ser uno prometeo que necesita robarle el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad oriente Es algo así como ser un trabajador social a escala cósmica, eh, una necesidad de hacer que las personas no sufran por estar atadas a ciclos de ancestralidad en donde no piensan por sí mismas, en donde no son personas individuales, y es como una necesidad de, de sacarlas de ese estado de esclavitud. ¿sí? Sí, pero debo sacarme primero yo, ¿verdad? <risa> allá vamos, allá vamos, precisamente. Un Urano en Libra y en cuadratura con Venus no puede darse el lujo de ser esclavo de unas tradiciones morales y sociales de lo que significa una relación en pareja y un matrimonio. Sí, como está en cuadratura y como la Luna también está implicada ahí en cuadratura, y creo que hasta hace oposición Urano-Luna, ¿cierto? Sí, sí, sí. Voy okay. a ver mi carta porque ustedes la están mirando y metiendo tu para entonces voy a abrir mi carta también. Sí, Urano-Luna sí está entonces, haciendo oposición. Eh, fíjate cómo seguramente la Luna en casa 4 puede ser muy convencional con muchas cosas, con todo y que está en Aries, claro. Pero Venus, cuadratura urano, no necesita, no quiere empezando una atadura. Venus Urano es totalmente libre. Necesita oxígeno. No puede enraizarse ahí con una persona para toda la vida. Bueno, a menos. Me está diciendo infiel. No, no soy, no soy infiel. <risa> no necesariamente. <risa> oh, bueno. ¿Sí? Quiero, decir, quiero decir con esto es que necesita uno tener mucho oxígeno en la relación sí. necesita sí, una, es una, relación una, de, una una relación libre una relación de exacto. respeto de cooperación de seguridad de confianza sí una relación donde exista mucho de lo humano así es pero lo más importante en esa relación es que no se encuadre en una relación socialmente bien vista digamos sí es decir ya. Si tú quieres, si me he dicho, si desde niña te has metido una idea de que el matrimonio tiene que ser de cierta forma y con cierta ceremonia y con cierta fiesta y, y que en la vida pasen ciertas cosas en ese matrimonio, Urano viene a ser contigo porque está con la luna y con Venus, tú eres como la paciente identificada de la familia, la que necesita romper un esquema de tradición con el matrimonio, que necesita Ajá. mostrar que se puede vivir De una, en pareja de una manera distinta y diferente, saboreando la libertad y saboreando también la pareja. Sí. Entonces, si es decir, tus relaciones tienen que ser extrañas, raras, diferentes. Sí. ¿sí? No pueden ser. Si sí, yo relaciones... soy muy idealista en todo, o sea. Uh -huh. eh... En el común de las personas, por eso me identifiqué tanto con la conversación que tuviste con el último, el último video que, que tú grabaste con Jairo sobre el tema de las relaciones y hablando sobre creo que las, las, las, las trías o algo así. Y decías tú que la relación cuando hay conflictos de pareja es, es, es, es, es una oportunidad, no es un conflicto. En el caso ahora, eh, cada conflicto que me ha enfrentado, lo que tú dices es: yo me estoy, me estoy enfrentando a un hombre machista. Entonces, imagínate mi urano con un hombre machista. Eso claro. ha sido la guerra, total. Claro. Ha sido Troya. Pero, ¿qué sucede? Que yo, que yo he ido creciendo interiormente porque me ha mostrado. Una, una, una visión diferente, o sea, me ha mostrado mi egoísmo, me ha mostrado que no soy tan buena como creía, que yo no soy tan tan humanitaria como creía, ¿se ¿sí entiende? Es esa sí, oportunidad sí. que dan las relaciones eh, de conflictos que ellas, obviamente tiene que haber un cierto nivel de de, de, de de respeto, obvio, pero como que yo aprendo dentro de las crisis, y no aprendo del otro, o sea, sobre el otro, o sea, aprendiendo de mí. Entonces, no sé si es que yo busco ese conflicto a propósito y conscientemente para yo poder crecer. Sí, ¿Cómo míralo qué? cómo lo puedes... Primero, es admirable el trabajo que estás haciendo sobre ti misma de estar buscando y mirando en un espejo. Eso es sí. muy importante para poder eh, trabajar conscientemente esta cruz cósmica, como se llama, ¿sí? que es oposición, cuadratura, cuadratura. Eh, lo siguiente que tienes que ver ahí es que una oposición, efectivamente, la forma en que tenemos internamente de trabajar con las oposiciones es eh, delegándole al otro una figura que tenemos internamente. Es decir, la luna en Aries es la necesidad de una mujer machista, ¿sí? y como está en casa 4 es como lo convencional que viene de la ancestralidad. Urano ya. en Libra es una es la, la necesidad de ser feminista totalmente, sí. de sacar de la esclavitud a las mujeres. ¿no? Sí. Venus yo me encuentro en, en la mitad. <ríe> Fíjate que Venus mitad. está en el centro, sí. Venus está en el centro haciendo una cuadratura entre los dos, Venus está en cáncer, ¿no? seguramente tiene que ver con la relación de los hijos, que hace un intermediario allí, pero a lo que voy con este asunto es que ese trabajo que estás haciendo con tu pareja es fantástico, es poder ver que internamente eres muy machista ¿sí? y sí. que lo proyectas en el otro, sí, y, que, eh, y, y, y en la medida en que lo integres seguramente lo necesitará ser más machista ¿sí? y se volverá más urano en Libra, más de libertad, más sí. de, oiga, Probemos a hacer otra cosa. <risa> ¿Sí? Y de hecho creo que él tiene, no estoy segura, ahorita no recuerdo su carta, pero creo que tiene Urano precisamente libre en casa 2. Uh -huh, uh -huh. No podría confirmártelo ahora, pero lo creo así. De todas formas, independiente de lo que pase en el futuro, para mí ha sido un gran maestro. Me ha mostrado y me ha enseñado mucho de mí. Obviamente eh, he quebrado mi, mi, mi huevo, mi cáscara de huevo sí. con él, con la relación. pero sí. ha sido una gran un gran aprendizaje porque obviamente ha, ha roto mis estructuras y no sé cómo agradecer, solo los no consciente de esto, ¿no? Pero lo importante es que yo, sí. De hecho, la todas las parejas que... son, son maestros, ¿no, Juan? Sí, sí. indudablemente eh, se dice que la mejor terapia que uno puede hacer es en pareja, es decir, sí. uno muchas veces va al psicólogo o al psiquiatra, le hacen uno paga uno una psicoterapia, pagando una consulta semanal, carísima y de todo, y resulta que la mejor terapia que uno puede hacer es con su espejo que tiene ahí al lado de la cama. Sí, uno, uno, uno, uno proyecta mucho la pareja, ¿no? Sí. A mí me ha servido mucho la terapia, no sé, como sé que me están escuchando varias personas, siempre eh, seres humanos andamos atascados en nuestras relaciones de, de pareja. o de o familiares, y definitivamente yo he hecho una terapia, cuando algo me irrita de otra persona, ya sea de mi hijo, de mis amigos, de mi pareja, de mi mamá, empiezo a interiorizar y digo, bueno, si es que está siendo arrogante, esa persona como me irrita, porque es tan arrogante, porque es tan cerrada, porque es no sé qué, porque es tan bruta, digámoslo así, y empiezo yo a interiorizar y voy entendiendo y voy conociendo mi está viendo que yo estoy no estoy enojada con la otra persona, estoy enojada conmigo, estoy enojada con mi, con mi ignorancia, estoy enojada con mi soberbia, estoy enojada, así Y uno a veces eh, no se da cuenta de eso. Entonces, eso claro. ha sido como el crecimiento en el último tiempo. Claro, muy bien. Mira, hay, hay, hay algo también muy importante y es que Urano es un planeta muy idealista. Eh, Urano, el, sí, Urano en la mitología es el gran dios creador que se repliega todas las noches sobre Gaia a hacerle un hijo y cada noche eh, que nace el hijo inclusive Urano lo ve como titán, burdo, tosco feo, grande y se lo mete otra vez en el vientre a Gaia y noche tras noche pasa lo mismo ¿sí? y, y Gaia se, se se mejuca, se, se, se pone mal genio, ¿sí? y dice, no me aguanto más esta situación, ¿sí? y busca en su interior a uno de sus hijos que se los han metido adentro, busca al mayor, al responsable, al serio, que es Cronos, dice, Cronos, venga para acá, cuando baje otra vez su papá, coja esta voz y me hace el favor y lo castra, no me lo aguanto más, ¿sí? baja Urano, sí Y apenas va a coger a Gaia, sale Cronos y castra a Urano. Y los genitales de Urano y su sangre caen sobre la playa. Y en la playa nace Afrodita y también las tres erinias. Fíjate, esa experiencia, ese pequeño mito que es tan importante y además que en la mitología griega no vuelven a nombrar a Urano en ningún otro lado. <risa> Yeah. Pero es bien importante porque cuando uno tiene mucho Urano en su carta, en tu caso como tienes o tienes en casa 10, se ha aspectado a un planeta personal como es Venus uh -huh. y la Luna, ¿sí? es muy importante darse cuenta que uno es una persona muy creativa, de muchas ideas, de muchos potenciales, pero que en la medida en que esos potenciales se empiezan a desarrollar, así como empiezan a nacer esos hijos en el mito... Uh -huh. Los empieza uno a ver toscos. ¿Por qué? Porque generan rutina, generan encierro, lloran, joden, <ríe> gritan, <ríe> hay que cambiar pañales. Implica <ríe> ¿Sí? compromiso y responsabilidad. Exactamente. Algo que para cuando uno tiene mucho urano no quiere uno enfrentarlo, porque urano es más del mundo de las ideas. Cuando uno sí. tiene mucho urano es tener contacto con el infinito cosmos en la mente. pero estar en desacuerdo con el finito cuerpo, con, el, con las finitas acciones. Esto es como el, el artista que va a pintar un buen cuadro, tiene en su mente qué hacer, tiene los colores y tiene todo, pero cuando se sienta a pintar, ve que lo que está haciendo es burdo, es tosco, porque los colores no le dan, porque la mano no le da lo que necesita pintar y termina destruyéndolo. Cuando a la mayoría del público que va viendo cómo se hace el cuadro, dice es plausible, es hermoso. Pero a él, como individuo, no le parece, no le place, porque la, la identificación con el ideal es tan alta que termina uno destruyendo lo corporal, lo físico, lo finito, lo humano. el problema ayudaría es, mucho el Virgo? ¿El Sol en Virgo el Sol lo potencializaría también? El, el Sol en Virgo, es per, como es tan es detallista, eh, puede quedarse mucho en el perfeccionismo de las cosas, pero yo diría que el Sol en Virgo puede más bien ayudar... En el sentido en que Virgo es tierra, es solidez y es una conexión a que no se quede todo en ideas, sino en volver cosas, en cosas prácticas, concretas. Realmente el sol en Virgo puede eh, canalizar toda esa expresión de ese Urano en Casa 10 eh, si el sol prende su luz, ¿sí? yeah. porque si, si el sol no prende su luz simplemente... Eh, uno va a estar en una balsita pequeña en el inmenso mar en donde viene idea, una ola de idealismo y lo bota uno hacia un nivel de acción y después lo bota uno hacia otro nivel de acción y termina uno nunca concretando nada sí. porque a medida que van haciendo los hijos le parecen a uno bárbaros y termina sí. uno abortándolos uno tras de otro es Así decir, es. la creatividad ¿sí? entonces sí. Lo, lo importante con tu sol en virgo Fíjate que solo. He iniciado, virgen... bueno, aquí entrenó, si no. O sea, como no me van a ver la cara, no importa. <risa> no, mentira. Eh, he iniciado muchas empresas, o sea, he iniciado con muchas ideas. De hecho, en todo, o sea, me he dado cuenta que que, que yo quiero es conocerme, conocer al ser humano en su interior y lograr en algún instante esa elevación de conciencia y de sabiduría que da la experiencia. La brujita, esta vieja eh, es la brujita. Pero no, de hecho hasta hasta en algunas ocasiones he tenido así como algunos, por eso digo, no sé, bueno, quería pasar después de Urano a Neptuno, <ríe> por el tema de que si tengo ciertos dones premonitorios en, en, en sueños, no son muy eh, continuos, muy seguidos, pero, pero sí los he tenido. Pero más allá de eso, es decir, que he, he ondado en temas como el psicoanálisis temas de la astrología de, de mm, no, no no en el tema de <risa> digamos eh fui y tomé aya ayahuasca ya que es una de las experiencias más investigadores que tengo en este proceso eh, he estudiado astrología todo ha sido empíricamente o sea he buscado la información siendo ingeniero de sistemas siempre busco eh, no alejarme de la ciencia Sí, de las cosas que se puedan concretar no sé si ahí este también eh, medible o razonable sí sí o sea, no, no me gusta comer por eso <coughs> en todos los grupos yo soy la crítica yo soy la que eh, eh, pongo a pensar a las personas yo soy la que genero el cambio me gustaría como tú y ustedes jairo ser un poco más diplomática sí porque a veces más te solís mucho aunque tengan muy buena argumentación, entonces eh, ahí he estado con el libro, pero creo que ya eso se da durante los años. Pues Sandra, tiempo. como como dicen en las en las buenas series, esta historia continuará, <risa> <risa> okay. que ya estamos de tiempo. Eh. Sí, te agradezco mucho, de verdad Juan Carlos, muchas gracias, eh, ha sido un gran regalo aquí, Jairo, por la oportunidad de hablar sobre el caso. Y no hablamos, siempre ha sido una preocupación tener tantos signos en casa 8, ¿no? el tema de, de, de, de, de la muerte, del de caos. Brujita, ¿no? Pero... Esa, esa es transformación. Sí. ¿no? Es una brujita en potencia. <risa> Muchas gracias. Un abrazo sí, inmenso. Sí. Les mando toda energía de amor y de luz y de paz a todos los que están escuchando desde Chile. Les pido, por favor, que sus oraciones tengan a todas las familias, a todas a sus familias, a todo el país. Ha sido un milagro realmente porque hasta hace una semana el país estaba realmente en conflicto, yo veía que en cualquier momento cuando se marca la posición la, la posición que tenía el gobierno o tiene el gobierno, yo veía vamos a estar en el cargo así. así. Y ahí es como diciendo, no el mal que por el no venga y ese accidente, desafortunadamente, padecieron personas muy realistas, muy, muy realistas, muy humanitarias. pero han ido al país y lo han eh, vuelto a suceder, ¿no? A ese eh, alejamiento del, del ego y decir, hay un ser supremo que, que está por encima de nosotros y que, y que tiene, es de maneja las marionetas de este mundo. Entonces, eh, les pido en, en verdad, una relación posible, creo que en este momento toda la humanidad lo necesita, ¿no? Ok, Sandra. Un abrazo, eh, a ti muchas gracias. Bueno, Sandra, gracias, un abrazo. Eh, Nos queda, como siempre, eh, el tiempo eh, corto, ¿no? Sí. Para sí. desarrollar eso. <risa> Juan, Juan, ahí le publiqué una tercera encuesta, si quiere manejele la tercera. Uh -huh. eh, y hacemos esa preguntica, mientras Juan la publica. Bueno, esto de hoy fue un ejercicio, como les decía al comienzo... Eh, Eh, íbamos a ver qué pasaba, o sea, no teníamos ningún libreto preparado, como se dieron cuenta empezamos hablando de Aries Marta y terminamos haciendo una pequeña lectura de, de un asistente a la a la sesión. ¿Ya la, ya la pusiste? Sí, okay, sí. Listo. El 8% dice que no se repita. <risa> bueno, <risa> se trató de no, hacerlo no, el mejor. El 8% dice que sí. <risa> bueno ya hay 7% no, ya bajó no, subió otra vez esto es un ejercicio la, la idea, la verdad la verdad pues eh, lo que yo me he dado cuenta en estos tres años es que estas propuestas resuenan y cuando hablamos astrológicamente pues con aquellas personas que de alguna u otra forma en nuestra sinastría tienen algo bueno, algo de contacto, ahorita por ejemplo tema Sandra muy claro en relación con Juan Carlos, en relación conmigo, es muy probable que con ustedes también haya alguna afinidad. El hecho de que estén ustedes hoy acá, que hayan aceptado esta invitación, pues da la medida de que, de que, de que algo, y, y, y realmente habrá muchas otras personas que de pronto no compartan la visión que nosotros manejamos. Entonces, eso es lo bonito de, de estas propuestas que pues son, son abiertas y que permiten esa integración. Entonces, Juan queda contratado para de hoy en ocho días. <risa> Bueno, yo quiero eh, sugerirles que para la próxima eh, sesión eh, busquemos tener por lo menos audífonos, si no micrófonos, pero sí por lo menos audífonos para que, que sí, para que no haya feedback y podamos interactuar, podamos interactuar más fácilmente. Sí, como se dan cuenta, pues la, la comunicación entre Juan y, y yo es muy fluida, muy básicamente por eso, porque se tiene el audífono y la DEMA y, y eso ayuda bastante. Bueno, otra cosa que podemos hacer, Juan, es de pronto ahorita viendo, porque hay muchos comentarios, si te das cuenta, eh, de personas, y, y eso nos va a pasar siempre, o sea, hay, hay muchos comentarios, mucha pregunta, unas las leemos, otras no las leemos, entonces... De pronto a ver si nos, si nos inventamos un mecanismo interactivo, no sé, Facebook, o comentarios en la página, solo para las tertulias, ¿no? Sí, eh, abre un espacio, claro, en tu blog me parece bueno, o en el Facebook que es como tan, tan, tan fácil interactivo, de, sí. Interactuar por allí. Aquí, sugerencias, claro, son bienvenidas. Aquí Margarita nos dice que sí pueden hacer sugerencias, que fuéramos más concretos en los temas, sí, claro. Eh, que falta Lili y quirón en el gráfico, sí, también. <risa> eh, claro, todas las comentarios y sugerencias son son bienvenidos. Entonces, eh, háganoslos. Este es, como les decimos, es un espacio abierto y, y estamos abiertos a ideas, a sugerencias, a la idea mejorar. Yo quiero ver si todavía está Ernesto conectado desde España. Sí, Ernesto, quiero quiero probar contigo micrófono. Tu micrófono mezquino, todavía lo tienes o ya lo cambiaste? Eh, y allá, tú estás trasnochando la una de la, ma de la madrugada. Hola Ernesto, ¿tienes micrófono abierto? Hola. Hola, ¿cómo allá. estás? JF, ¿estás bien? JF está bien. Vale. <risa> y todos los demás supongo que también. Sí. No, todavía tienes tu micrófono mezquino porque se te oye muy bajito. Sí, sí, lo tengo, sí. Ah, okay ya lo cambiaré. Ok. Listo, cámbialo porque sí sería muy rico poder interactuar contigo de una manera más fluida. Efectivamente, eh, me parece que este espacio, hoy es una prueba de este espacio. A ver cómo lo vamos a ir generando. Eh, a lo acuariano que queremos ser, eh, la idea es que ustedes propongan la idea de este espacio. Entonces le manden a Jairo diciendo qué rico podría ser este espacio. para que lo manejáramos de esta y esta forma, estoy seguro que muchos de ustedes tienen muchas ideas, ideas buenas, las vamos a leer con Jairo y de acuerdo a eso vamos a hacer este espacio de ustedes Super, super, super, Okay. bueno Ernesto que descanses, feliz noche Gracias, gracias, aquí son las uno de la mañana Ok, a dormir <risa> Un abrazo Ernesto Un gran, un gran amigo que nos acompañó también en el, en el simposio. Gracias Jairo, gracias por invitarme a tu espacio, por, por prestarme estos micrófonos. Eh, pues me parece que para dar una conclusión a lo que hablamos en esta hora, eh, iniciamos hablando de Aries, de Marte, para ver cómo actuaba directamente sobre una carta. Y lo que quiero decirles es: no se les olvide que todos tenemos a Aries, a Marte, y están aspectados con muchos planetas en nuestras propias, en nuestras propias cartas. Y hay que sacar esa energía y ponerla en uso antes de que se enquiste dentro del cuerpo y de la vida, porque es una energía viva que necesita tener expresión en la imaginación, en las ideas y en el accionar del día a día. Eh, Gracias por atendernos esta hora y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, Hora Colombia. Y, y publicidad, a... Juan. Juan, mañana, mañana hay su charla. Sí, todos los jueves a las 5 de la tarde tengo yo un espacio, eh, un espacio virtual donde estamos aprendiendo astrología. Estamos. Eh, Hacemos charlas de una hora, a veces traigo invitados, analistas yundianos o astrólogos y mañana a 5 de la tarde el tema a ver es la eh, energía de la iniciación, de los comienzos, y los espero a las 5 de la tarde para ver toda la mitología que rodea esto. Más información en mi blog o en mi Facebook. Muchas gracias, Jairo. Chao, un abrazo.